...protocolo intercultural que tiene que ver con el COVID y el manejo del COVID-19 en, eh, de COVID en las comunidades mapuches de la región sur de la provincia de Neuquén y específicamente las que están en la comunidad curruinca, eh, vera y demás comunidades y de ese tema vamos a hablar. De mano a mano, de ida y vuelta, volvimos y somos iguales, entrevista. <risa> Estamos comunicados y comunicadas con Ariel Pulev, Mari, Mari, Ariel, ¿cómo estás? Laura y Adriano, te saludamos, ¿cómo estás? Mari, Mari, Laura, Mari, Mari, a toda la audiencia de, de Poco Abullo, muchas gracias por, por comunicarte Por favor, Ariel. Bueno, ha hacíamos ahí en la introducción esto que ocurrió en la sesión del Consejo Deliberante, entre uno de los temas, se trató un protocolo intercultural para el manejo del COVID, para la prevención en las comunidades y todo lo que se necesita en estas circunstancias. ¿Por qué no nos contás, Ariel, de qué se trata este protocolo? Hay como como dos instancias eh, centrales de, del protocolo intercultural. Ajá. Uh -huh. Una tiene que ver la, el, el trabajo en conjunto que se tiene que dar entre las autoridades de la, de las comunidades con la gente de salud, uh -huh. y esto tiene que ver con eh, lograr trabajar de manera conjunta para prevenir cualquier tipo de, de, de contagio al interior de las comunidades. Ya, lamentablemente, hemos tenido algunas experiencias. En algunos casos, bueno, eh, sirve para ir aprendiendo a cómo estar posicionado a la hora de que nos no suceda que es a haber algún infectado o alguno con, con síntomas, ¿no? Entonces, uh -huh. fue necesario, bueno, articular eso con salud. Lo hicimos también ahí con, con algunos agentes sanitarios que trabajan en, dentro del territorio y que nos acompañaron en la primera parte de lo que es el, el protocolo de salud. Eh, y por otro lado, otra de las cosas este, que, que para nosotros es súper interesante es, eh, ante este nuevo escenario en donde estamos todos medios asustados también por la situación de lo que genera el COVID-19, eh, impulsar y, y fortalecer todo lo que tiene que ver con la medicina mapuche, no con el LAWEN, ah, y mira. eso también es parte de lo que se avaló el jueves pasado en, en el Consejo Deliberante. Por lo tanto, eh, por un lado, la preocupación de poder estar a la altura de las circunstancias ante un problema de contagio dentro de los territorios mapuche, uh -huh. y por el otro lado, un avance significativo con con salud, en donde también se, se reconoce el conocimiento ancestral del pueblo mapuche y que tiene que ver con la medicina mapuche, ¿no? Así que en ese sentido estamos, a pesar de que estamos corriendo en contra, estamos caminando en contra de la corriente porque se nos vino el COVID y nadie nos avisó que iba a venir, uh -huh. por sí. de alguna uh -huh. manera, ¿no? O sea, sí, no, sí, tal cual. Son cuestiones que, que uno no la tenía prevista uh -huh. pero que también nos pone en el, en el escenario de hoy de estar atento y de... Eh, inclusive hasta tirar algunas este, ideas de tanto conocimiento que hay en el territorio de nuestras, eh, principalmente personas mayores, que, que permanentemente han estado usando el LAWEN como algo normal y que ahora es necesario potenciarlo y principalmente hacer que la población joven mapuche vaya tomando eso como algo sumamente importante para este momento que nos toca vivir, ¿no? Uh -huh. eh, lo que decías de, de, de esta aprobación y de este de llegar a un acuerdo con salud pública y el, la utilización de distintos lagüen y de conocimientos dentro de las comunidades para eh, el, el uso de la medicina ancestral es un gran paso, Ariel, ¿no? Lo vemos así como un gran paso, lógicamente que eh, colabora en esto lo que es la, la pandemia, pero en ese sentido eh, sabemos que se practica la, la medicina uh -huh. mapuche, se practica, cada vez se va potenciando mucho más. Esto acelera los procesos y en ese sentido, bueno, también es para nosotros es, es alentador que, que estemos recomendando en esta instancia eh, volver al, al Labuen y principalmente teniendo en cuenta de que hoy así si podés evitar acercarte hasta el hospital público, lo mejor que puede hacer es evitarlo. Uh -huh. En primeras instancias se podrán evitar con la UEN y de y después, bueno, si si hay síntomas concretos, lógicamente recurrir a todo lo que tenga que ver con con la salud general, ¿No? Entonces, eh, a nosotros nos nos no, nos alegra esa instancia a pesar del del COVID, ¿No? Eh, nos tienen que pasar cosas, no, la naturaleza, uh -huh. en, en todo caso, eso se entiende que fue una cuestión humana de, de el esta enfermedad pero también a nosotros nos, nos, nos potencia en afianzarnos en el conocimiento mapuche y eso eh, lógicamente que, que nos alegra porque si bien es, es peligroso también nos acerca a nuestra esencia y saber que en nuestra esencia como mapuche tenemos todas estas herramientas ahí latentes para poder tomarlas y, y, y potenciarla y en todo caso en los primeros síntomas de lo que puede ser el cob tener estar prevenido con, con, con la web no que hay muchas recetas hay muchísimo conocimiento nosotros en el en el en el proyecto de ordenanza y en el acuerdo que hacemos con salud a través del del, del coe rural este si pues, pues, sí, logramos poner ahí un par de recetas pero hay muchísimos más y en cada territorio hay determinadas recetas que uh -huh. que por ahí son distintas pero que son parte del conocimiento que está en, en el en el Raquisán de nuestros mayores, entonces hay que recuperar eso. la verdad que eh no deja de ser eh, institucionalizar el la UE no deja de ser un, un avance para el pueblo mapuche también no. Y como un reconocimiento también a, a, al, al conocimiento no de, de, de los LAMIEN y de las LAMIEN de, de, con esto de, de la medicina ancestral. Y si bien la circunstancia es muy particular, lo del COVID-19 eh, sorpresiva, nos tiene a todos, bueno, a ver qué pasa, pero esto también abre una, una puerta para ver en un futuro otras instancias, otras formas de, de sanación, de prevención de enfermedades y de todo eso, ¿no? Sí, por ahí eh, vo volverlo a na naturalizar principalmente porque en, en el mundo mapuche hace unos años atrás era algo natural, uh -huh. se fue cambiando, la, la, la juventud de lo fuimos cambiando por la medicina occidental y por, por el sistema de salud y eso, bueno, hoy... Con, la, con lo que significa la pandemia, el COVID y, los, y las precauciones que hay que tener, que mejor que estar dentro del territorio y tratando de prevenirlo con, con la UEM y no tener que exponerse en un ámbito de salud pública como el hospital, que que también genera su, sus peligros hoy en, hoy en día, ¿no? Entonces, la verdad que eh, nos pone permanentemente en aprieto la situación, pero sabemos que si eh, escarbamos un poquito empezamos a encontrar el conocimiento de... de de nuestro pueblo y de nuestros mayores, y, y ahí está todo armado como para poder este, eh, potenciarlo, y revitalizar el LAWEN y ponerlo eh, ponerlo concretamente en práctica, que es lo, lo que hoy se necesita. ¿no? Entonces, siempre ha sucedido que en distintos lugares, distintas... En distintas rucas hay un conocimiento, uh -huh. se usan muchos casos, sí. pero ahora hay que, que potenciarlo y también hay que acompañar a, a, la, a la población joven mapuche para que también lo vaya tomando como generándole el valor que tiene eso y, y ponerlo, poniéndolo en práctica. Y por lo general en todos lados hay algún mayor que puede orientar ese, ese camino, ¿no? Uh -huh, seguramente. Ariel, eh, como integrantes de la comunidad Mapuche-Curruinca, autoridades de la, de la comunidad, ¿ustedes participan en el COEM? Nosotros somos somos parte, de hecho salió de la Mesa Rural Lácar uh -huh. la, la posibilidad de concretar un COE rural, Ajá. en conjunto también con el Parque Nacional Lanín, y eso se concretó Y estos, estos en principio el, el protocolo de salud intercultural o que, que abarque al campo eh, se empezó a trabajar fuertemente ahí en las definiciones que estaba tomando en el poder rural y este por suerte se avanzó este este rebrote que se generó en san martín de, de casos de concretos de covid este, obligó a acelerar los pasos y por eso también se, se se cerró el tema de rápidamente el tema del del protocolo de salud. Uh -huh. Hay otros temas también centrales que se van trabajando y que en estos días seguramente van a ser parte del de la agenda del del código rural, cosa que que bueno, por lo menos nosotros no, nos alienta porque encontramos el eco en ese espacio para dar soluciones al territorio, ¿no? El, claro. Veíamos que habían cosas que estaban muy abocadas al centro de la ciudad, al uh -huh. casco urbano y el campo quedaba relegado en cuanto a la seguridad a las prevenciones y a través del Código rural se van generando esos, esos esos avances que que bueno nos ponen más o menos a la altura de las circunstancias lógicamente que esto hay que potenciarlo hay que hacer que, que también nuestra nuestra la población mapuche vaya entendiendo cuáles son los cuidados y la responsabilidad que tenemos eh, y que tenemos cada uno como persona porque en ese sentido eh, te, eso te aferra mucho más a lo comunitario ojalá que se pueda entender eso y de que la vida la, la vida hoy hablamos de la vida y del cuidado de la vida la tenemos que cuidar entre todos y todos nos tenemos que hacer responsables no que es salud es responsable el lonco es responsable no somos todos y cada uno tenemos una responsabilidad que cumplir que es cuidarnos entre todos y tener esa, esas precauciones en este caso de, de mantenernos atentos y, y cuidándonos y cuidando a todo mi, mi entorno no entonces la verdad que eso no es parte de lo que tenemos que ir tomando para, para no creer que cada uno se salva solo, ¿no? eso no es posible, y, y vuelve nuevamente a la esencia de la comunidad, tener que velar, por en este caso por la salud, y principalmente porque errores que podemos cometer, eh, los que van a pagar las consecuencias son nuestras mismas familias más mm -hmm. vulnerables y mayores, entonces hay que ser consciente en eso y y pensar que tenemos que, que cuidarnos entre todos, ¿no? Y cada uno cumplir con su rol de, de proteger a, a protegerse a sí mismo, pero también a su entorno, ¿no? Bien. Eh, Ariel, hay una situación que casi es reiterada en... Eh, bueno, tengo entendido que ahí está pasando algo con falta de agua en la comunidad mapuche currinca, específicamente en Pailamenuco, en la comunidad vera. Eh, ¿Es esto así? ¿Es falta de agua? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sobre mojado se dice. Oh, sí. sí. <ríe> Laura, en esto sí. lamentablemente desde que empezó el, el deshielo del, de las nieves en las altas montañas, principalmente en Chapeco, eh, empezamos a sufrir el, la falta de, de agua en la red de agua que... que ...que abarca toda la población de payila menuco y un sector de Nuevo nobuenaú más de 100 familias que estos días hemos estado padeciendo la falta de agua eh, hasta hasta llegar al punto de la desesperación porque no directamente no había ni un, ni un poquito de agua que llegara a, la, a los tanques de reserva de la, de la familia y eso este bueno nos movilizó durante todo este fin de semana principalmente mm. y, y por suerte en el día de ayer se pudo más o menos restablecer el, el servicio Pero esto trae aparejado a otros inconvenientes, que es una red que no es eficiente, eh, que hay que terminar de, de, de acomodarla. Uh -huh. ¿Y por eso por qué? Falta... ¿Por qué no porque es eficiente? No es eficiente porque se han hecho dos tramos. En dos tramos eh, se ha hecho la red, eh, primera etapa y segunda etapa. Uh -huh. eh, red de agua hay ah, hasta el, hasta la entrada del paraje parájene Buenantúr pero eh, lo que está faltando es com completar una segunda etapa que es que la red de agua, la cañería de agua llegue a cubrir a todas las familias del, del paraje, claro. de los parajes, y que eso realmente sea eficiente en el hecho de que no hayan este cañería rota ni pérdida. Como eso no está en manos de la cooperativa, todavía está en manos de, de provincia y del EPA, Opa. Eh, no, la cooperativa no tiene facultad de meterse en eso, ah. entonces la cooperativa... De agua Lo único que hace es potabilizar el agua y nada más. O sea, esa es la pulsión de la cooperativa. En ese sentido estamos apurando al gobierno de la provincia para resolver esta situación de fondo. Ahora en un rato va a subir gente desde el municipio de San Martín a ver cómo está el sistema de la, toda la red para poder empezar a retomar nuevamente este tema. No es un tema nuevo, no es que esto aparece ahora, ha venido permanentemente trabajando sobre esto han intervenido varios ntes uh -huh. inclusive el defensor del pueblo hace un tiempo atrás tuvo que intervenir también en esto pero este permanentemente va quedando como en segundo, en segundo plano y, y eso es lo que nos nos ha tenido permanentemente con con, con el problema no la, la verdad que falta generar una una tercera etapa Eh, esa etapa hay que elaborarla eh, el, el municipio se había comprometido el año pasado en hacer esa esa parte no la hizo uh -huh. y bueno espero que, que ahora eh, eh, tanto el intendente como su equipo de gobierno puedan sí. puedan tomarle con seriedad este tema y, uh -huh. y lograr que se, que se solucione no porque eh, es un poco nos trae nos trae problemas cuando ahora así como está, nos trae problemas permanentes sí. y nos trae conflictividad también. Esperemos que lo vean por ese lado y se pueda resolver, ¿no? Bien. Esto es ahora en el mes de septiembre y octubre, pero hay que pensar en verano cuando haya menos cantidad caudal de agua y otras otras cosas más, ¿no? La distribución interna dentro de las comunidades. Bueno, bastantes cosas para ir viendo. Es un sí. tema recurrente, sobre todo en la zona de Pailamenuco, allá arriba, que y comunidad vera. Eh, me acuerdo hace años atrás, el EPEM llevaba los tanques de agua para distribuirlos a las diferentes familias, eh, otra vez más, ¿no? Cuando Chapelco no largaba el agua de otra manera, que no era potable, ¿no? Claro, en realidad nosotros lo que... En esto la, la falla es no darle continuidad y no y no, no cerrar el tema, porque mm. eh, está claro varias cosas que hay que tomar, nosotros lo hemos venido discutiendo y charlando con, el, con la población, permanentemente, principalmente cuando cuando no hay agua, porque lógicamente que la desesperación hace que, que uno quiera salir disparado para cualquier lado para buscar la solución, mm. pero siempre se llega el agua a la red y queda todo estancado ahí, no por parte de la población nuestra, sino por parte del, de los que tienen la definición, el municipio, eh, la provincia y el municipio son los dos entes responsables concretamente, ¿no? Después la cooperativa es contratada para prestar un servicio y mm y también está de alguna manera mañada de la misma manera que estamos nosotros como comunidad. claro Por eso ahora queremos ver si si a través de Carlos Saloniti esto se, se resuelve de una buena vez, se le da solución, porque por ahora, como decías, Laura, hoy es el, el deshielo, en el verano la, la escasez de agua, entonces eh, la red eh, tiene muchas pérdidas que hay que meter mano y en ese sentido queremos que eso se ordene, se ordene con en el municipio para poder ver cómo se se solucionan esas situaciones, ¿No? Uh -huh. Y estamos hablando de un elemento fundamental para la vida como es el agua y en estas circunstancias de pandemia, eh, agua potable, es lo que es una de las cosas que más se necesitan, ¿No? Totalmente, totalmente, justo en este momento eh, estamos padeciendo esta situación y la verdad que bueno, genera mucha impotencia porque no es la primer vez que que nos pasa que Y volvemos la, al mismo escenario, ¿no?, de, de que no hay agua eh, y, y todo tiene que ver con cuestiones humanas, porque si fuera una cuestión natural, bueno, el deshielo es una cuestión natural, uh -huh. pero lo humano es que no se ha resuelto el tema de la red para para estar prevenidos ante esta situación y, y estar atentos y, y dando soluciones, ¿no?, que la gente esté bien y no que esté sufriendo el... el, el la falta de agua, no más en este, en esta situación de pandemia que vivimos que hay que tener agua permanente. Uh -huh. eh, así que vemos que eh, lo que falta es la, la decisión eh, política de resolverlo y, y evitar conflictividades, como digo, la Bien. Bien, Ariel, te preguntábamos eso de lo del protocolo intercultural y esta situación que se está viviendo con el agua en las comunidades, sobre todo en la comunidad curruinca y la comunidad vera. No sé si querés agregar algo más, decir algo más. Ariel, los micrófonos de la radio están abiertos. Bueno, Laura, en principio agradecerle la comunicación, pero también saber de que este protocolo está escrito en papel, está aprobado por ordenanza municipal, pero que ahora hay que llevarlo a la, a la práctica concreta y esperamos ese es el gran desafío que queda para adelante no este uh -huh. hay otro, a, otros otros eh, avances más como la puesta en marcha de, de guardianes territoriales para para poder colaborar con el tema de la, del, del cob y de la pandemia esta que estamos afrontando principalmente para tener resguardada a nuestra gente dentro del territorio y que las políticas que se generan en función o o, la, o las las este salidas que, que se, se generan en función de esta, de esta pandemia uh -huh. este, nos permitan también a nosotros estar protegidos ¿no? eh, lo que viene pasando es que como la gente no se puede no puede andar por por el casco urbano eh, se meten en los territorios y, y parece ser que los territorios son tierra de nadie uh -huh. y, y, no, y no se cuidan no, no se generan las precauciones que hay que tenernos entonces eh, ante esa realidad eh, la, la, la, la idea de de poner en práctica también los guardianes territoriales que, que se viene trabajando fuertemente. Eh, estamos ahí ya a punto de, de poder concretar eso, por lo menos en, en este caso en la comunidad curruinca. Uh -huh. Y después, por otro lado, la identificación también de los vehículos de las comunidades para el tema de, de los controles permanentes que se hacen. no eh, Facilitar, en todo caso, la, la, la herramienta como para que para que todos podamos estar... Este, eh, eh, Bueno, un poco mejor, ¿no? Y, y sobrellevar esta situación que nos toca enfrentar. Claro. Eh, en ese sentido, Laura, bueno, manifestar nuevamente está está hecho en una ordenanza, uh -huh. pero eso ahora falta ponerlo en práctica concreto y esperemos que sirva, ¿no? Así, así esperamos. Ariel, bueno, muchísimas gracias por la comunicación y nos estaremos encontrando. Peucaial. Peucaial, Laura, muchas gracias por la comunicación. Por favor. Mano a mano de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Bien, la comunicación era con Ariel Epulef, integrante de la comunidad mapuche curruinca, eh, con esto del protocolo intercultural aprobado la semana pasada en el Consejo Deliberante por el tema COVID, eh, también para las comunidades y un especial foco hacia las comunidades rurales mapuches de acá de la zona no hacia, hacia no es la, menor eso. hacia la ruralidad y una de las cosas que después eh, se empezó a hablar es de las dificultades con el tema de la